Bien, bien, bien. Música para el Alma es una ONG, una asociación civil que bueno, lleva la música de manera gratuita, independiente y solidaria a lugares donde hay personas que por su situación de vida no les es fácil concurrir a un concierto, que son los lugares donde tradicionalmente tocamos, los que integramos esta ONG. En, en mi caso el Teatro Colón. Eh, gente también de la Sinfonía Nacional. Y bueno, se ha ido extendiendo esto. Y la idea de estar hoy en Vietma es venir a sembrar una semilla de esta actividad con los músicos profesionales locales de la Filarmónica de Río Negro. ¿Sorprendió la calidad de los músicos de la Filarmónica y también como el coro del Hospital Sati? La verdad es que ya los conocíamos, pero sí,、eh, siempre es un lujo、eh, juntarnos, aunque sea un ratito antes.、Eh, y bueno, Conocernos, ensayar y poder、eh, todos unidos、eh, hacer que suene la música, la magia, que en lugares como este, con tanto dolor,、eh, ayuda, ayuda e l espíritu. Es un mensaje de paz, de un dolor, de la pérdida de una persona que era mi, mi mujer, que falleció de cáncer a los 34 años. Y bueno, música para el alma. Es la transformación de ese dolor en este mensaje de paz que llevamos a hospitales, a hogares, en esta gira patagónica de abril de 2024, con siete conciertos. Mañana cumplimos 600 conciertos en el hogar、eh, Abuelo Pepe.、Eh, la verdad que muy contentos. Simplemente esto que comentabas, ¿no?、De、hace un ratito decías que van a dar lugar también a una asamblea. Entonces, nosotros solemos venir siempre para cuestiones que a veces son un poco más tristes. Y el día de hoy, venir y ver la alegría también de la gente de poder presenciar un espectáculo de esta magnitud, bueno, imagino que también es, es gratificante para ustedes como músicos traer esa alegría. Sí,、eh, nosotros creemos que todos los, los espacios deben ser respetados. Nos parece que hay que apoyar la salud pública. Y estamos acá justamente para sumar,、eh, por eso、eh, adelantemos el concierto una hora, como para no interrumpir、eh, la actividad de las 10 de la mañana. Pero bueno, estamos todos del, del mismo lado tratando de sumar, nosotros con la música, que es más、eh, el espíritu, el alma, por eso música p a r a el alma. Acá en el hospital、eh, ayudan a, a curar al cuerpo. Y nos parece que, bueno, justamente vamos a ir a la parte de internación ahora para que las personas que están en sus camas internados también puedan escuchar un poco de música. Jorge, felicitaciones y muchísimas gracias.、Igual. Muchísimas gracias a ustedes por difundir. Y todo aquel que quiera saber más de nuestra organización, nos pueden encontrar en la web músicaparelalma.org y también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Nos pueden mandar mensajes y también hacer pedidos de concierto, porque esperamos que con los músicos de la Filarmónica esto arranque también en Vietnam. Así que muchas gracias.